Buenas tardes, estás en la 97.fm, b i b l o t e c a y r t a 10 y voy a ser el presentador y conductor del programa Musical Express. Musical Express es un programa que intenta descubrir y recordar a los grandes artistas, tanto de los años 60, 70, 80, que marcaron toda una época. Tanto sus canciones, sus discos, tanto en los estilos folk, rock o blues. Y a la vez también iremos descubriendo tanto artistas noveles, tanto aquí por Euskadi o a nivel internacional. Richard León, Buenas tardes, he sido un poco brusco al entrar. Buenas tardes, soy Fernando d 0 estás z e en Musical Express. Vamos a empezar hablando de un grupo llamado The b a n d The b a n d era un grupo canadiense, formado por Rick Danko, Garth Houson, Richard Manuel, Robin h o r g s o n y Levon Helm. Empezaron su andadura siendo la banda acompañamiento de Ronnie Hawks, que es el músico de country estadounidense. Ellos ya en ese momento se llaman The Hawks. Ya. Dejaron la gira con, después de unos cuantos años con Ronnie Honkins y ya b u d i l a necesitaba un grupo de acompañamiento allá en los 65 cuando dejó de ser tan folk y convertirse un poco más eléctrico. Aquella gira tan tumultuosa que tuvo tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Se apoyó a aquella banda que r a n The House, no estuvieron 100% a la banda, sí hubo idas y venidas dentro de lo que fue de band, pero f u e la banda de acompañamiento hasta el año más o menos 68 en el que sacan el music from Back to Pink y en el 69 el disco The Band. Los dos discos son fundamentales para entender a este, a este grupo que tuvo un momento determinado, mucha importancia musical, tanto en Estados Unidos como a nivel europeo. Siguieron su andadura grabando discos con menos importancia musicalmente. Es cierto que nunca l l e g a r o n a superar el éxito de sus dos primeros discos. Botiland, desde el 68 hasta el 74, tuvo el accidente de moto y no, no volvió a tocar, pero sí grababa discos. En aquel e n o s se apoyó también en la base de Tapes, que lo grabó de, claramente con The Band. O el Planet Ways también con la buena The Band. Ya en la gira del 74 hacen una gira juntos. Bodilan empiezas a ahí a la carretera y hacen el Before the Floor, aquel disco interesantísimo, doble en directo en el 74, que es tan Bodilan y The Band. Ya el grupo empieza a tener problemas. Por aquellos años, ya r o b e r t Robertson quiere dejar el grupo, les propone grabar en, en estudio y no en discos. Los problemas de alcohol y de drogas también les m a c h o c ó bastante. Y ya deciden en 1976 acabar la gira. De tanto tiempo que llevaban trabajando y dejar el grupo. Robin Hodgson decidió dejar el grupo, grabaron aquel disco maravilloso, ...el The Last Wars, grabado por Scorsese, en el que colaboran músicos de la talla de Jenny Mitchell, ...o... Van Morrison, Bob Dylan, Anil Young, por decir algunos. Su influencia de este grupo ha sido fundamental para Eric Clapton, para los Rolling Stones, para The Man Brothers, para Dylan incluso. Hoy en día, Robin Hodgson sigue haciendo producciones, sobre todo para las películas de Scorsese y muchas series de televisión en Estados Unidos. El grupo sigue funcionando más o menos. Jerry Rosen no quiere tocar con ellos desde hace muchos años. Siguen haciendo cosillas por ahí. El suicidio de Levon Hell también les dejó muy marcados. Es un grupo fundamental para entender un estilo personal y muy importante. Os voy a poner una canción de aquel de The Last Walls. La canción es la de s i y in m a i n de 1976. Aquí os dejo a The Band The Last Walls. started. A la sera, el grupo estadounidense, su tercer disco presentado y producido por Ryan Adams es Music for Listening to Music, la canción I Know. Bueno, ahora vamos a vamos a hablar hoy a de, de un artista llamado Tom, Tom Asher l p e t t i llamado Tom Petty, más conocido como Tom Petty. Espera un momentito, y tengo un montón de duendes en el programa. Vamos a ver, nació en Florida, 1950. Ya empezó su andadura con los Petty and Hellbreakers y por 1976 empezaría a sacar discos con un sitio comercial muy, muy apabullante. Verdaderamente, sacó discos de oro rápidamente. Tuvo un éxito fundamental hasta entrar en los 80, en el que decidió parar un poco toda esa frenesí de giras internacionales con los Hellbreakers. En los primeros 80 se fundó ya el grupo Traveling Wilburs con Roy Obrison, George Harrison y Bob Dylan. Duró un par de un, bueno, sacaron un sacaron par de discos, e d el primero mucho mejor que el segundo, está claro, y luego la muerte de r o y e r b r r i s o n decidieron deshacer el grupo. Tom Petty siguió en los 90, siguiendo, cosechando mucho s i t o comercial, sobre todo siempre en Estados Unidos. Hay que entender que es un músico muy de Estados Unidos, tanto su estilo americano es muy latente, e su n música sigue en activo. Ha sacado un disco el año pasado, recuerdo que fue muy interesante, tiene casi, casi, podríamos hablar que tiene. Pues,、mmm, Discos en solitario, tiene tres y con las h e a r t b r e a k e r s ahora mismo siguen más o menos unidos y haciendo giras no al, al modo en el que deberían d de estar, e como los primeros años. Vamos a poneros la canción Lane Into g Fly de la gira de 2006. Lane Into g Fly pertenece al disco Into the Greed, w d e Open de 1991.、Nos、vamos a poner ahora a Tom Petty d la canción Lane Into g Fly de 2006. Started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down. a s it c r o s e t the hill? g d s t i l l I'm running t o f l y But I ain't got wings Coming down It's hard e s thing t Now the good old days t h e y not returned I'm pressing the rocks m a g h t in t e h o s And the sea may burn I'm running the f l y Some say life will beat you down y e a h l never break your heart Steal your crown So starting out Forgotten a l w s where But I guess I'll know I get there I'm i e f l i I'm i too close When I t h i n you、no A Steve Mason, músico de escocés de folk independiente, presentando su disco d humor, la canción live Steve Mason. Vamos a hablar ahora de una r t i s t a estadounidense, Linda Rostad, nació en Texas, Arizona, en 1946. Es una cantante de country rock. Fundamental en Estados Unidos. Empezó su armadura ya en 1974, pues, sacó los primeros discos, cosechó mucho éxito internacional. d e s t a c a m o s los discos Simple Dreams del 77 o L'Eld Life in g d e USA en 1978. Su producción musical abarca desde el folk, country, el new age y al final de su época musical hacía música mexicana, investigó mucho la cultura mexicana y hacía música mariachi. Grup su grupo que la c o m p acompañó ñ ó una u r i s su i d d a a grupo que o le c en la década de los 70, en los primeros 70, fue un grupo que luego más adelante fue de Eagles. Sin saberlo, luego se formaron, vieron que funcionaba muy bien aquel compendio músico, si fue el grupo de Eagles e que se formó después al, al rey de, de la unión con Linda Rostad. Sacó también un disco muy fundamental dentro del country folk en Estados Unidos con Emilio Harris y d o l l y Parton. Hay que entender a, a Linda Rostad como una artista fundamental del country rock en. En Estados Unidos, que s u b o coger muy bien el relevo de Pachy c l a i n o de Lee Parton, luego por problemas de salud tuvo que dejar sonadora d musical y se retiró de la música. Os voy a poner una canción de 1977, una canción seguramente que es de las más famosas, pero es una buena carta de presentación para entender a, a Linda Herstad. It's too easy. A The Pertius, Nobel de Pertios, grupo n o b e l de Nueva York, haciendo una versión de s o u n d b o de s t r u g e s de Pertios. Ya descubriremos su disco más adelante. Vamos a hablar ahora de un artista que, por suerte, lo vamos a tener en el Musical Legends de Sondica. Estamos hablando de ellos, Jace Murphy, nacido en Long Island, Nueva York. Ahora está afincado, bueno, ahora lleva muchos años ya f i n c a d o ya en Francia, en、Port、París. Bueno, podemos decir que su primer disco ya. Empezó en el 1973, más o menos, sí, en el 1973 fue, sí. Bueno, es cierto que Elliot Murphy tiene casi casi 40 discos, incluidos discos en directo, 6 libros, creo que son los que ha escrito. Ha colaborado con músicos de la talla de Bruce s p r i n g s t e e n de Stevie Nicks o de Bob Dylan. Su estilo es más o menos rock, folk, sobre todo siempre rock, folk, manteniendo una esencia a raíz de, de los dos estilos que estamos hablando. Su primera armadura, primera su época fue más eléctrica, más un rock a uso de cantautor, rockero americano, pero ya entrando más adelante, ya se fue pasando al, al estilo más acústico, es en el que es, lleva muchos, muchos años ya trabajando con ese estilo tan personal de tocar con la muñeca tan virtuoso, virtuosa que tiene. Su estilo siempre le conoceremos con su armónica y su sombrero. Tenemos la suerte de, de tenerle en el m ú s i c alemán. Es decir, lo que aquí viene mucho, casi todos los años viene a tocar por Bilbao. Le gusta mucho venir aquí, en San Sebastián también está tocando mucho. Vamos a poner una canción de su primer disco, la de The Last o d e Stress Rocks del Agua Show. Aquí os dejo a Elliot Murphy. いいた Abramos un vino tinto Aunque a m í me da lo mismo Solo quiero verte bien Tú y o El baile y la yo, tú, c a n a Y hoy tú Oscuras y dos velas ¿Qué será Lo que ronda tu cabeza、yeah. よい子、楽しい子、楽しい子、楽しい子、楽しい子、楽しい子、楽しい子、楽しい子、楽しい子、楽しい子、楽しい子、楽しい子、楽しい子、楽しい子、楽しい子、楽しい子、楽しい子、楽しい子、楽しい子、楽しい子、楽しい、 どこに。 Podéis escuchar el baile y la cena del grupo Klein de Murcia, disco titulado Barbados. Klein se llama un Grupo de Murcia, un grupo con mucho gusto y muy interesante. Vamos a pasar ahora hablando del grupo más psicodélico que pudo haber en la historia de Estados Unidos. Estamos hablando de la Jefferson Airplane, surgida en San Francisco. Empezó su andadura en 1965. p o d e m o s decir que estaba dirigido, pero no, era un grupo muy independiente. Cada uno tenía su parte, no era un grupo liderado, podemos decir liderado por Martin Blaine, pero. Es cierto que fue el fundador, el pionero, pero todos aportaban mucho dentro de la banda. Es cierto que en 1966 ya sacaron su primer disco, el Takes Off, que funcionó un sitio de ventas que ni ellos lo esperaron, un sitio comercial fundamental. Hay que decir también que Jefferson Airplane durante la segunda etapa de los 60 fue de los grupos más pagados en Estados Unidos. En, ese, en esa gira del 66 sacaron ya disco de oro, sitio comercial. Y al final de la gira, la primera cantante s i n e t quiso dejar la banda por circunstancias. Entonces entró Grace Sleek. Grace Sleek es la cantante que seguramente todos recordaréis. Aquella chica tan guapa y tan belleza, q u era e exmodelo. Su figura en el escenario l e impuso mucho y además su voz dio otro estilo al, al grupo. Y mantuvieron un éxito comercial hasta 1970, podríamos decir, con los siguientes discos: El Plastic, el rol de la canción Somebody Love. Lo que ya las giras que haciendo por Estados Unidos, larguísimas. Luego empezaron a tener problemas entre ellos personales debido al abuso de drogas. Es cierto que los problemas personales les machacó mucho durante toda esa época.、Eh, Grace s l i c k empezó a s o n a r a en solitario ya al final de los 70, casi, casi coincidiendo con el final de la banda. Martin Blaine se fue a hacer yoga y volvió de la meditación y luego sacó discos en solitario. Y la banda ya más o menos fue perdiendo, fue ya se pareció. Luego. Más o menos algunos integrantes de la banda siguen funcionando hoy en día, llamándose Jefferson. O no sé cómo, Jefferson. s a 6, no me recuerdo muy bien el nombre. No tiene el nombre, pero los derechos está claro, ¿no? Vamos a entender a Jefferson Airplane como un grupo de rock psicodélico, rock ácido, podríamos decir. Estuvo muy relacionado en ese periodo musical en Estados Unidos con el ambiente muy hippie y con la lucha del Vietnam. Está claro que marcó un estilo personal. Yo personalmente m gustaría decir que sus producciones nunca fueron de la mucha calidad. Pero bueno, era un grupo muy interesante y trabajaron muy bien y dejaron un legado muy importante. Voy a dejar a Jefferson Airplane. v a m o s a poner la canción i s No s e c r e t del 69, del directo del 69. Jefferson Airplane. Estaba en j e f e r s o n Airplane con aquel It's Not Secret. Bueno, vamos a poneros ahora un grupo que es más o menos desconocido, seguramente es de estos noveles, pero le quiero rechazar un poquito, p o r s u tercer disco, un grupo muy interesante de Boston, Quilt se llama. Vamos a poner el disco, a ver, espérate, vamos a ver, es、sí, que lo encontramos ya. Hoy tengo un día un poco jodido, los duendes malos que no los vemos nunca, pero están puteando bastante. Es el tercer disco Plaza de Quilt, el single roller. A ver si que os parece este grupo de Boston. Vuelta a poner la canción de Sibian Lane, de The Band, debido a que en la primera, al principio de la hora, la sonaba mal y había un problema en la canción. Y segundo también porque, no lo he dicho antes, pero hace 40 años ya, de este maravilloso disco, El último Bass de The Last Walls, grabado por Martin Scorsese, y era un homenaje que se lo merecían esta gran banda The Band. Aparte, en Frías, este año van a hacerse un festival solo haciendo un homenaje desde la mañana hasta la noche. Creo que son dos días, o no recuerdo bien, ya hablaremos de aquello en la localidad de Burgos, haciendo un homenaje de, de Last Wars, de todo aquel disco que fue fundamental. Y eran muchos artistas de tanto de Euskadi como del Estado, y ya hablaremos más adelante. Y bueno, y poco a poco vamos a ir ya terminando. t de The Band, y de Tom Petty, de Lume Hostad, e l l i o Murphy y de Jefferson Airplane, también hemos intentado descubrir a grupos como La Sera, o Steve Mason, o The Petty George, o The Klein, de Murcianos, o Quilt. Y también recordar que ya están las entradas del Musical e y e n de Sondica. El 10 y 11 de junio va a ser el festival. Ya más o menos están ya divididos los días y los grupos que van a actuar. Espero que no perdáis la oportunidad de ver a grupos como c h i t o t ú l l o o l y m Murphy o Graham Nash o, o Los Corizonas. También i a n p a r a Sánchez que van a venir, imagino, con muchas ganas de este festival tan llamativo que e s t á h a e aquí, el Musical Leyes de Sondica. Desde aquí os invitamos también a que mandéis en la página 97.fm y e RATIA todas vuestras sugerencias o, o, o críticas, tanto buenas o malas, como os apetezca tanto el programa como la emisora. También me gustaría que pudieseis mandar alguna maqueta, alguna cosa interesante, que si podemos pincharla, sería todo un placer. Bueno, Y espero que hayáis disfrutado tanto más como yo haciendo esto para todos ustedes. Más me queda, y hay que decir que espero que sigamos tanto yo como vosotros que estáis al otro lado de las ondas disfrutando y recordando canciones que es de que se trata este programa Musical Express. Un saludo, Agur, onda pasa.